Hola, ¿qué tal, Carlos? Buen día a vos y a tu audiencia. Y sí, la verdad que muy contento porque superó las expectativas. Este, en realidad, nosotros hemos venido haciendo, acá en Roque Pérez, en la coalición, reuniones, te diría, de tipo mensual. Este, eh, las reuniones del, del, del grupo que toma las decisiones, ¿no? de, digamos, de la mesa directiva de la coalición cívica, que es nueva, que se, hay que terminar de conformarla ahora con vistas al año que viene, y quisimos hacer una última reunión del año, en, en diciembre, mes que estamos viviendo, invitando a algunos diputados nacionales, y si fuera posible, a, a Margarita Stolbizer. Lamentablemente Margarita no pudo estar, pero sí estuvieron, como bien vos decías, este, el presidente del bloque de diputados nacionales, Adrián Pérez, y y Panchito Ferro, y yo creo que la presencia de los diputados nacionales ha despertado eh, una expectativa mayor, y entonces no solamente concurrieron los, los, los amigos de siempre, sino que se sumó gente, este, gente que normalmente no va a las reuniones. ¿no? Eh, así que bueno, muy lindo, muy bien, eh, la verdad que es costumbre hacer este tipo de charlas así abiertas. Eh, digamos, eh, tratar de salirnos un poco del sistema tradicional de actos, protocolar, este, porque nos parece, que en esto yo coincido con Lilita cuando nos pide que acerque, nos acercamos a la gente, que, que digamos que los políticos tienen que estar en contacto con la gente, escuchándolos, este, aunque te signifique un esfuerzo mayor en cantidad de reuniones que tengas que hacer, Pero es importante que la gente pueda hablar, eh, si es posible, eh, mano a mano, digamos, con claro, el político, ¿no? Cara a cara, ¿no? Sí, exactamente. Y hubo preguntas de la gente, ¿no? Sí. Adrián Pérez. ¿Qué, qué preguntaba sí. la gente? <ríe> bueno, la verdad que muy variado. Por supuesto que los temas más este, preocupantes en estas zonas sí. eh, son la situación del campo, eh, qué, qué va a pasar hacia adelante. Eh, si este 5% de baja, de baja en las retenciones que anunció ayer la Presidenta en dos cereales, como son el maíz y el trigo, ¿sirve para algo o no sirve? Uh -huh. En realidad, el tema de la seguridad, el tema de... Esta, esta desesperación por parte del Gobierno Nacional de aprobar, de aprobar leyes que significan la posibilidad de tener dinero fresco, eh, como fueron la la, la, la, digamos, la, la desaparición de las FJP, este la ley del cheque, la ley del cheque que se aprobó el otro día, eh, lamentablemente una vez más en detrimento de las provincias, eh, Sí, todo esto se habló muchísimo, yo creo que eh, si uno empieza a leer un poco la letra fina de lo que está pasando a nivel nacional, de las marchas y contramarchas, eh, de las medidas que toma el Gobierno Nacional, de los anuncios que hace rimbombantemente y después no cumple, como la, el pago al Club de París, el Tren Balak y seguramente muchos otros, Este, te das cuenta que realmente la situación es muy, muy preocupante máxime teniendo en cuenta los vencimientos que eh, de deuda que tiene de aquí a, a, al próximo año este, que prácticamente hay digamos casi la certeza de que no van a ser podidos este, que no se van a, a, a poder pagar ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, así que bueno, todos estos temas y, y otros seguramente que en este momento no recuerdo es la preocupación de la gente, es lo que la gente quiere saber, y me parece que hay que tratar de, de, de preocupar todos, tenemos que tratar de preocuparnos un poquitito de esto, ¿no? Claro. Bueno, pero Jorge, en general, ¿conformes? Conformes, sí, muy conformes con la con la reunión, muy contentos. este eh, me, me, me conforma fundamentalmente ver caras nuevas, eh, juventud, eh, me parece que eso es importante, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, De nada vale quejarse cuando no hacemos nada por tratar de mejorar la cosa. En mayor o en menor medida todos podemos hacer algo y podemos participar y para eso hay que estar informado ¿no es cierto? este sí. Y bueno, yo creo que... Eh, como que, yo lo estoy viendo en los últimos tiempos, en algunas reuniones, no solamente en la de anoche, como que hay una nuevamente una, una esperanza en el sentido de, de, de que hay una nueva participación, como que la gente a partir, yo creo que de, de, de la, del gran problema del campo, me parece que empezó a haber una mayor participación en la gente, y esto sí creo que es muy bueno. ¿no? Uh -huh. sí la, como, Es como querer tener, no a través de la tele la información, sino ahí, en vivo y en directo. Claro, ¿no? claro, y, no, y además de dar, darnos cuenta, darnos cuenta que si no participamos, si no nos enteramos, si dejamos que los demás hagan claro. despreocupadamente, bueno, después no tenemos ni siquiera derecho a quejarnos, ¿no? Sí. Jorge, bueno, muchas gracias por este contacto. Se viene el fin de semana largo, así que todo el mundo a descansar. Sí. Viste que el 26 y el eh, 2 de enero también han eh, decretado asueto administrativo sí. a nivel nacional y provincial. Sí, efectivamente. Que, por lo tanto, a haber dos fines de semana largos. ¿no? Fines de semana largos, así que bueno, a disfrutar un poco y a descansar un poco. También. Bueno, bueno. Gracias Jorge por el contacto. Al contrario, gracias a vos Carlos. Hasta muy luego. amable. Hasta luego.